Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, Carolina, eh, sepa ha hecho un informe, bueno, viene siguiendo, eh, como viene uh -huh. haciendo el crecimiento en el empleo privado. ¿Qué nos podés contar? A ver. Sí, efectivamente, eh, elaboramos nosotros desde el centro un informe midiendo lo que es cantidad de puestos de trabajo. Uh -huh. ¿sí? Ahí no vemos evolución de salarios sino eh, cantidades. Y de los datos que publica, el, el, se publica en el Ministerio, el Ministerio de Trabajo, en el SIPA, digamos, la, que es la base de, de información, eh, tomamos únicamente lo que es empleo registrado privado. Un poco la, la apuesta era ver, luego de la pandemia, cómo iba sucediendo la recuperación de puestos de trabajo privados, Eh, privado No miramos ahí sector público ni tampoco miramos otras modalidades de contratación como pueden ser monotributos o autónomos, por ejemplo. Bien, el el empleo en blanco, el empleo en blanco que se dice. Claro, lo, mm. que, la, claro, lo mal llamado sí. el blanco, exactamente, registrado. Eh, más que nada para ver la dinámica de crecimiento, que acompañaba la, la dinámica de crecimiento de la actividad, ¿no es cierto? Mm. Y efectivamente lo que nosotros vemos mes a mes es que los puestos de trabajo registrado privado aumentan. Uh -huh. El SIPA lo que muestra es, la eh, digamos, lo que vemos en la información por el lado de aportes y contribuciones. Entonces, son el empleo registrado, lo que se conoce como relación de dependencia. Uh -huh. eh, el último dato que tenemos, que es al mes de julio, si tiene un desfasaje en lo que es la publicación en los meses, eh, da un crecimiento nuevamente en torno al 0,6% en relación al mes anterior, a junio, y en términos absolutos son 36.000 puestos de trabajo creados. Uh -huh. Bien. Uh -huh. eh... Respecto de de, de, la, de la situación de, del empleo privado eh, sí. a niveles eh, prepandemia, eh, ¿hicieron un comparativo ustedes de cómo estamos ahora y cómo estábamos eh, cuando recién comenzaba la administración de Alberto Fernández? Sí, sí eso fue un dato importante a tener en cuenta porque recordemos que nosotros veníamos de una administración que fue la gestión de Cambiemos, donde hubo una crisis fuerte en el empleo, tanto en lo que fue ingresos, que ahí es donde no logramos todavía recuperar, y lo que fue puestos de trabajo. Eh, lo que nosotros mismos fue que en la crisis que tuvo la gestión de Cambiemos en lo que fue el mercado de trabajo, entre abril del 2018 y diciembre del 2019, se destruyeron alrededor de 276.000 puestos de trabajo registrados privado uh -huh. Luego de eso asume la gestión actual de Alberto Fernández y aparece la pandemia como una situación digamos de parate económico muy fuerte, Eh, y obviamente con la consecuencia de, de, de digamos, la consecuente pérdida de puestos de trabajo nuevamente en lo que fue pandemia se registra una pérdida de 191.000 puestos aproximadamente que se suman a los 276.000 que se habían perdido. Uh -huh. Así que un poco lo que nosotros buscamos con el informe fue ver bueno, si recuperábamos o no lo perdido en pandemia y cómo estábamos en relación a los puestos previos. Eh, al mes de julio lo que los datos muestran fue que ya superamos lo perdido en pandemia, recuperamos los 192.000 puestos perdidos en pandemia, y en relación a los 276.000 perdidos ya vamos recuperando 208.000, o sea, estamos muy cerca pero aún faltan alrededor de 70.000 puestos, recuperar para llegar a los niveles del 2019. Bien, el inconveniente está en que los salarios eh, no están acompañando a, a esta novedad que, que conocimos tras el informe y que supondría, bueno, una mejora para los argentinos y las argentinas. Claro, exactamente. Lo que eh, nosotros observamos, bueno, en este mes, eh, en el informe de julio, el último que sacamos, ya sumamos el apartado de salario, nosotros no lo veníamos sumando en este informe, teníamos solamente mirando cantidad de puestos de trabajo, pero en realidad el problema fuerte en lo que es mercado laboral, nosotros lo estamos detectando y, digamos, es lo que, lo que ya todos conocemos en lo que es el ingreso, ¿no es cierto? Mm. No tanto por cantidad de puestos, sino por recuperación de eh, ingresos que no se está logrando dar Eh, y es ahí la principal crisis digamos que el gobierno está atravesando en lo que es materia de empleo claro el salario Pero real la... ha, ha ido eh, ha ido perdiendo poder adquisitivo eh, durante la gestión de Alberto Fernández Claro en realidad capaz que no perdiendo porque en realidad estaban muy empatado con la inflación. Pero el temas es que no recupera y nosotros veníamos como mencionábamos anteriormente de una crisis muy fuerte en lo que se ingresas en la gestión de cammos cayó 20 puntos uh -huh, el claro. salario eh, eh, y de esos 20 puntos digamos lo que pasó ahora se consolidó en ese piso claro no se logró recuperar okay. no se pierde contra la inflación, están empatando un 1% por encima muy poquito eh, el tema es que estábamos 20 puntos abajo y no salimos de eso. claro no está ocurriendo es lo que, que ocurre ah, sí. lo que ocurre con la recuperación del empleo Que le, Exacto, o sea, no acompaña, no es. es un indicador que no está acompañando y es un poco lo que está pasando digamos sí. a nivel percepción social de que la recuperación sí. no se nota en los bolsillos, todos sí. los indicadores macroeconómicos a, hasta el mes de julio, eh, que son los datos que tenemos conocidos, vienen dando crecimiento pero no así lo que es el, el ingreso, entonces en lo que es el, el bolsillo digamos de las personas no se percibe el crecimiento económico. Carolina, ¿cuáles son los rubros que están impulsando esta recuperación del empleo registrado? Bien, sí, principalmente mes a mes se vienen sosteniendo rubros similares que tienen que ver con comercio, con la reactivación no es cierto de lo que fue el comercio luego de la pandemia, lo que tuvo que ver con turismo, Todo el sector turístico, a partir del impulso que fue el programa del previaje, uh -huh. tuvo un crecimiento muy fuerte en, en puestos de trabajo. Eh, y después todo lo que tiene que ver con industria y construcción. Todo lo que es la obra pública tracciona muy fuerte los puestos de construcción y uh -huh. esos son, son los logros que vienen, digamos, traccionando el crecimiento de, de puestos de trabajo. Uh -huh. eh, si ustedes eh, ustedes se enfocaron en el empleo eh, privado, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué estimaciones tienen sobre... La, el trabajo registrado eh, en la administración pública y también el trabajo no registrado, ¿ha crecido o ha disminuido? Sí, a ver, como dato digamos, nosotros no lo analizamos si llevamos el, el registro eh, en el sector público también viene creciendo sostenidamente, no al mismo ritmo que el sector privado, uh -huh. sí, muchísimo menos al mes de junio tenían un crecimiento de 6.000 puestos eh, y lo que es monotributo viene en eh, cayendo en cantidad, el tema es que ahí no podemos hacer ningún análisis claro, de hacia claro. dónde está yendo esto, porque no digamos no estamos mirando ese dato nosotros. Uh -huh. Pero sí, en términos absolutos, registra una caída. Eh, se supone que la, la creación de empleo es un dato eh, positivo, un dato que debería ser valorado por la población. Eh, ¿Hacen ustedes algún análisis de, de, de, de cómo, es recibido, cómo es recibida esta información eh, por parte de la sociedad? Sí, a ver, desde ya que la creación de trabajo nosotros un poco el, el dato lo miramos para ver eh, eh, digamos, el crecimiento de la actividad cómo repercute digamos a nivel individual, por un lado. Por otro lado, también para eh, eh, evaluar efectivamente que en realidad la, la generación de puestos de trabajo en el sector privado no tiene tanto que ver con los costos laborales en sí, sino más bien si el contexto es de un crecimiento de actividad se requiere más más mano de obra y se contrata, digamos. Por otro lado, eso pero sí es cierto que eh, retomamos la, eh, la charla previa de ingresos, ¿no concepto que quizás con un trabajo o un hogar está por debajo de la canasta básica total. Entonces, uh -huh. eh, no no tanto por la generación de puestos de trabajo, la discusión hoy sino más bien por cómo recuperamos ingresos para que una persona vea para salir de la categoría de trabajador pobre que está apareciendo ahora, ¿no es cierto? Uh -huh. Eh, a mí el dato que me llama la atención es que la pandemia de Cambiemos eh, fue peor que la pandemia uh -huh. del coronavirus, claro. con, con el empleo registrado. Es... En lo que fue sí, mercado laboral, la crisis que hubo en la gestión de Cambiemos fue muy fuerte. Cierto es que han pasado tantas cosas en estos tres años, claro, que un sí. poco quedó olvidado ¿no? Cierto, sí. la información. Nosotros tratamos de sostenerlo ahí como para recordar de dónde venimos. Uh -huh. eh, en lo que fue mercado laboral, digamos la crisis fue muy fuerte, La caída de 20 puntos de salario no la logramos recuperar. ¿sí? Se está consolidando la caída de esos 20 puntos en lo que es salario, pero lo que es puesto de trabajo, sí. Eh, por eso un poco la discusión que nosotros estamos también planteando y, y, y abonando, digamos, en lo que es el debate público es, bueno, cómo resolvemos el eh, tema ingresos, ¿cierto? Si te si propone una suma fija, si te propone Eh, más digamos, una aceleración en lo que es los acuerdos paritarios. Mm. Cierto es también que ahora están apareciendo nuevos acuerdos paritarios que están tratando de poner un poco el techo más alto sí. eh, pero obviamente aparece la discusión inmediatamente de si eso nos genera más inflación mm. lo que estamos viendo a la vista es que efectivamente no, digo no estaría generando inflación porque vienen perdiendo y la inflación se sigue acelerando o sea lo, las causas de la inflación vienen por otro lado no sería ingresos lo que presiona la inflación al alza claro. pero bueno Ahí se entra en otro terreno de discusión hoy por hoy lo que es mercado laboral la digamos la crisis más importante está en lo que es ingreso es compatible eh, esto que, que, que estás mencionando de favorecer a los sectores por ahí más vulnerables de, de la economía uh -huh. a los trabajadores con lo que está pidiendo actualmente el fondo monetario internacional y que aparentemente el gobierno nacional o la administración nacional está muy comprometido en cumplir Claro, bueno no, no, no está digamos está muy bien la pregunta porque es cierto que nosotros hoy por hoy estamos en un marco de limitaciones en lo que es política económica uh -huh. que eh, tiene que ver con el fondo no es cierto eh, cierto es que hay hay distintas maneras en las que se puede plantear lo que es nosotros puntualmente estamos hablando del sector de trabajo registrado privado y en realidad lo que hay que hacer en las discusiones con los, con las empresas no es cierto o sea eh, no necesariamente tiene que estar el estado ahí generando algún ingreso extra sino bueno una discusión salarial con una suma fija que, que leve un poco el piso de discusión eso queda en realidad en la discusión intra digamos empresa trabajador es como otra uh -huh. otra otra discusión otra o digamos tema aparte tiene que ver con los sectores que no están ni siquiera en un trabajo registrado privado donde ahí sí el estado tiene que garantizar de alguna manera un ingreso extra pero bueno por ejemplo lo que fue el dólar soja y eh, se anunció que parte de la recaudación que entra por las retenciones con un dólar más elevado se utilizaría para generar un bono para el sector más general. Claro. O sea, el estado, digamos, la dificultad o el desafío hoy está en generar nuevos ingresos fiscales para poder tener estos gastos extras. Claro, ¿verdad? pero bueno, eso es otra discusión, no sí, es lo que es empleo registrado privado. Son como medidas muy a corto plazo, como pequeños parches uh -huh. que va implementando el gobierno nacional para tener un poquito más de aire sí a ver son medidas que, se, que es necesario tomar uh -huh. porque la digamos la situación de hoy es crítica en lo que tiene que ver con ingresos eh, cierto es que digamos la limitación del fondo es incondicionante que está presente y ahí aparece la digamos, la creatividad de la de la de, digamos, de los políticos o del, del ejecutivo en pensar maneras de generar nuevas fuentes de recaudación fiscal no es cierto uh -huh. de ingresos Eh, lo que establece el fondo es una meta de déficit sí ahora es verdad que el déficit uno lo puede abordar reduciendo gastos o aumentando ingresos y es un poco ahí está el desafío de bueno de verdad nuevas fuentes de ingresos fiscales para poder Digamos, generar este tipo de ingresos extras para los sectores más vulnerables porque la situación de ingresos hoy es crítica. Uh -huh. eh, da la impresión de que el, el momento para tomar eh, decisiones importantes o implementar o, o un modelo distinto se le pasó eh, eh, al, al actual gobierno. Eh, pienso en, en el impuesto a, la, a las grandes fortunas que bueno se dio en, en, en tiempo de, de pandemia, que funcionó muy bien. Eh, uh -huh. pero no se han tomado medidas eh, eh, por ahí extraordinarias que le signifiquen al al gobierno eh, o a esta administración eh, bueno la capacidad de, de poder maniobrar y de pensar un poco más a largo plazo eh, ¿qué pensás vos? Sí, nosotros, bueno, en relación a lo que fue el aporte de las grandes fortunas que quedó, eh, digamos, simplemente como un aporte no, uh -huh. no se constituyó como un impuesto eh, fue una, una medida que que en su momento resolvió, porque incluso lo recaudado por ahí se utilizó para para asistencias luego de, del Estado hacia los sectores más vulnerables. Eh, cierto es que también, digamos, aconteci acontecieron en muchos sucesos a nivel uh -huh, planetario sí. que no estaban previstos y un poco pusieron en jaque lo que fue la política. Nosotros recordemos que en lo que fue inflación, eh, la disparada que tuvo la inflación a partir de la guerra Ucrania-Rusia que no estaba, digamos, en los planes, sí y ahí importamos directamente una inflación en dólares que que nos afectó de lleno lo que fue los commodities, de energía. Recordemos que había toda una estrategia para recortar sus píos de energía que de golpe se vio eh, prácticamente en desuso porque el, el aumento que hubo de, lo, de los precios de la energía, digamos ya no te, el impacto no iba a ser tal, simplificado. Ciertos sucesos que ocurrieron que fueron dificultando quizás la, la investigación de la política y esto, ¿no es cierto?, la crisis heredada también de la gestión anterior con indicadores positivos eh, que daban la pauta de que la recuperación que se necesitaba era muy fuerte uh -huh. eh, fue un contexto complicado pero bueno o sea cierto es que eh, hay los digamos hay que ir administrándolo digamos como se viene haciendo eh, y siempre en diálogo con el fondo No es cierto que eso no es un dato meta claro. eso complica el elcario muchísimo más sí sí sí porque la deuda que contrajo el gobierno de cambiemos uh -huh. hay que pagarla también Exacto, sí. bueno, ahora vemos todo el tema de los nuevos dólares que se sí. están anunciando eh, y un poco la discusión de fondo es esa, no es juzgar o hacer un juicio de valor sobre si alguno si alguien se quiere ir al exterior o quiere hacer un consumo en el exterior que está bien o mal, no pasa por ahí, pasa porque nosotros tenemos un bien escaso que son los dólares y hay que definir en qué se utilizan y antes era definir si se utilizaban en producción o en consumo y ahora además hay que pagar deudas entonces... Sí. Digamos, hay una única caniza de dólares y cada vez son más los usos que hay que darle. Y en ese sentido la deuda con el fondo en dólares, digamos, es una salida de dólares nueva. Claro. Eh, Carolina, eh, la verdad que muchísimas gracias, ha sido clarísima no, por en los conceptos.